Lía Villalobos, segundo intento de nota, eh, bueno, te repito la pregunta. ¿Qué tal eh, la expectativa del de, eh, público, la, la convocatoria? Bueno, la convocatoria, excelente, los niños con eh, mucha expectativa, muy contentos, la verdad que el recibimiento ha sido hermoso, eh, había mucha necesidad, mucha necesidad de arte en las calles, eh, y bueno, estamos como retomando nuevamente, y, y es como volver a empezar, porque bueno... Ha sido difícil, ha sido muy difícil estos meses y acá estamos poniéndole el cuerpo. Y una grilla, una grilla para que eh, la gente sepa bueno. dónde están, qué hora. Estamos eh, el sábado y domingo, eh, nos dividimos Parque Central y Parque O'Higgins. Los horarios de las funciones son eh, por ahora 18.30 y 19.30, dos funciones. Es posible que esto se vaya extendiendo porque bueno el calor cada vez es más intenso, entonces se puede ir modificando el horario, pero por ahora esos serían los horarios y nos vamos... Eh, intercambiando. Hay elencos que vienen al Parque Central, otros que van al Parque O'Higgins, y así vamos haciendo un movimiento. ¿Y un lugar en especial de los parques, para que eh, la gente sepa dónde buscarlos, no? Bueno, en el Parque Central estamos justo enfrente del kiosquito, el kiosquito de madera, eh, entre los árboles de la escalinata. Y en el Parque O'Higgins, la verdad es que eh, ocupamos una de las esquinas frente al Gabriela Mistral. Está justo frente a Gabriela Mistral. ese sería más o menos las ubicaciones que, que estamos ocupando. Bueno, genial. Y ojalá que eh, vengan muchas niñas. Ah, sí, ojalá. Estamos esperándolos a todos y a todas. Así que aquí estaremos todo el verano. Bien, muchas gracias. Gracias a vos. Un beso.